もし尺縮したら、モトリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオトリオは、モトリオは、モトリリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオは、オリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオは、モモトリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオは、モトリオモトリオは、モトリオは、モトリオは、モトリモトリオは、モトリ i trio とファレイスのマンタリ o ン・モ e ティマーカー・ i ンサー・ t ープレ e ンス・アン・メカニック・ザ・スペース・アン・メカニック・ザ・スー e アン・メカニ a ク・ザ・スープ・アン・ l カ e ック・ザ・スープ・アン・メカニック・ザ・スープ・アン・メカニック・ザ・スープ・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ア o アン・アン・アン・ i ン・アン・ a la s アン・アン・アン・アン・ア i アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・アン・ Atención, oyentes W. Ana y Jaime regresan con la Fundación Orquesta Sinfónica de Bogotá en un maravilloso concierto. Disfruta y revive sus éxitos más recordados como: ¿Para qué? s a r é Cabe y Petróleo y muchos más este siete y ocho de julio en el Teatro Cafam. Escucha la W y gana tus entradas. Salud mental y emocional. Nutrición, ejercicio, yoga, la opinión y consejos de expertos. Todo esto es salud y algo más. Con Carolina n o v o a y Paula Bolívar. Lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. En w r a d i o y w r a d i o c o m c o ¿Quién dice que la radio no se ve? Todas las plataformas, todo el día.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 To mind a silver screen and all、oh, its sad goodbyes. I'm never gonna dance again. Minutos en este domingo aquí en Música W. Quien lo saluda s Mateo Duarte. Cierra en compañía ya del control con toda la música y la programación. Freddy Laverde. Estaremos hasta la una de la tarde con las mejores canciones. Todos los éxitos de Todos los tiempos. Hasta que venga Global Hits a la una de la tarde. Luego tendremos a Eduardo Peña y a por la noche a Juan C. García y cerrando de manera espectacular al doctor Peláez con tangos y algo más. Arrancamos con esta hermosa balada de Guam de ese dúo conformado por George Michael y Andrew Ridley que de hecho pues van a cenar varias cosas en la próxima semana. El próximo miércoles 5 de julio vendrá un documental titulado Guam y luego el viernes vendrá una compilación de sencillos e s p e c t a c u l a r Así que vuelve Guam con parte cinematográfica y con música, así que va a ser espectacular. Pero qué bueno arrancar el programa y recordarlos con este solo de saxofón interpretado por Steve Gregory, que de hecho también tocó el saxofón en Honky Tonk Woman de los Rolling Stones. Esto era Carlos Whisper para arrancar este turno musical en este domingo. Pero vamos a seguir con buenas canciones. Vamos a ir con un remake de un clásico del 66 por parte de las Supremes. Esto es You Keep Me Hanging On en la voz de Kim Wilde, 1986. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. タレタレタレタレタレタ Is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk. <laughs> There's a story of an actor who had died while he was drinking. It was no one I had heard of. And I'm turning to the horoscope and looking for the f u n n i e s When I'm feeling someone watching me, and so I raise my head. There's a woman on the outside looking inside. Does she see me? No, she does not really see me c a u s e she sees her own reflection. And I'm trying not to notice that she's hitching up her skirt, and while she's straightening her stockings, her hair has gotten wet. The bells of the cathedral. I am thinking of your voice. Du -du -du -du -du -du -du. Dinner, esta canción original de Susan Vega, una norteamericana, pero de hecho este es el remix que conocimos, porque la canción original data de 1987, y esta, pues terminó saliendo en el 90. Esto fue gracias a dos productores británicos, quienes empezaron a tomar porciones de la voz de Vega y la agregaron en una base que ellos tenían, y así suena ese, dud, dud, u d u d Esa parte, ellos lo toman y ahí ponen la, la voz de ella. ¿Qué ocurre? Ellos nunca le pidieron permiso a Susan, para usar porciones de su voz y ponerlas en esta canción. Al final, pues, no hubo demandas como pasa ahora, sino que simplemente la disquera de ella en ese entonces decide más bien comprar el remix y lanzarlo en vez de irse a corte a un juicio. Entonces, pues, i m a g í n e s e Y pues, obviamente, por eso también terminó pegando y es mucho más obtempo, más movida. Obviamente, pues, el tema electrónico le aporta un poco más de dinamismo a la canción, que fue lo que terminamos conociendo como Tom's Dinner. Y la agrupación era DNA, se llama DNA Remix. Aquí, en Música W, en Si Vente de la Mañana, Mateo Duarte acompañándolos junto a Frey La Verde, allá, en el Master, en el Control. Pero, vamos a avanzar en el tiempo y nos vamos a ir al año 2003, con una canción que hizo parte de un álbum debut espectacular, de un joven, que después de que terminó en s y n c tuvo una carrera solista Estratosférica, también en el cine, pero en la música, así fue como arrancó con una producción junto a Pharrell Williams en ese gran disco llamado Justified del año 2002. Ahí ya tienen el nombre, sí. Justin Timberlake con Rock Your Body sonando aquí en este domingo. Time, but I don't mind just wanna rock wanna Just it, r g like l l let's whirl l have whatever have watching a give I've Come See, been it you you on, I i、like、the way you move. So go ahead girl, just do、uh, that. I shake and they o u d o So you grab your girls and you grab a couple more.、Uh, and they all can meet me in the of a In middle they meet the To the me course air of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 Bueno, aquí nuestro control master, Frey Laverde, quien me acompaña este domingo, me preguntaba por el arranque de la canción. Esto es de el productor White Town. Algún, hace un tiempo, algunos años, me atrevo a decir, lo tuvimos en W fin de semana hablando precisamente de esta canción del aniversario. De este tema que es del 97. Me comentaba, oiga, Mateo, pero es que a mí ese intro me suena conocido. Eso lo usó Dualipa en Love Again. Yo sí. Si、sí, lo usó Dualipa, si usted también le sonó, pues no está mal, está igual que Freddy. Lo que pasa es que ella usa el sample de esta canción que a su vez también usó el sample de otra canción que se llama My Woman de Lose Stone. Entonces primero fue My Woman. Luego fue Your Woman, y ya ahorita para nosotros, de pronto una generación más contemporánea, pues tenemos Love Again con Dualipa, que usó esta canción. Y sí, de ahí viene precisamente, de White Town y Your Woman. 11.33 de la mañana, aquí en W Radio, en Música W, Mateo Duarte a c o m p a ñ á n d o l o s hasta la una de la tarde con las mejores canciones, esos clásicos de todos los tiempos. Y ya, luego vendrá, recuerde, Global Hits, luego Eduardo Peña, Juanse García a las seis de la tarde y a las nueve, el doctor Peláez con tangos y algo más. Yo me Me、quedo en 1988 con una norteamericana. Salto el charco. Me voy con esta mujer llamada Debbie Gibson y uno de sus clásicos. Ella fue muy exitosa para esta década y principios de los 90. Pero esta fue una balada espectacular que tuvo mucho impacto en la radio, titulada Foolish Beat, aquí en W Radio. Want Your Body, una canción de la británica Samantha Fox que hizo parte de ese álbum debut, llamado igual que esta canción, le daba nombre precisamente al sencillo de 1986, clásico. que llegó a la posición número 4 en el b i l l b o a r d Hot 100. Esto en el 86-87. Y continuamos con buenas canciones aquí en W Radio 1146 de la mañana. Ya vamos terminando esta primera hora de buenos temas, buenos clásicos. Hay uno que otro éxito también aquí en compañía de Freddy Laverde. Pero no lo olvide, hoy tenemos programación musical completa. Y ahorita viene Global Hits. Sí, con el Chupo Plata. Así que yo sé que le va a gustar todos los éxitos de todos los países que están en las listas durante esta última semana. Y vamos con un clásico c u n o vamos unos añitos más atrás, esto es 1979. Una agrupación que de hecho estuvo en nuestro país hace poco, en el mes de abril, en compañía de otros grandes titanes del rock. Los monstruos del rock se llamó el festival junto a Deep Purple y muchos más. Les hablo de Kiss, quienes cerraron en esa, ya, ¿cuál fue? Creo que fue la cuarta visita a nuestro país impresionante. Pero ya, Gene Simmons. Ya reaseguró que va a ser la última vez. Esperemos que sí sea cierto. Y bueno, ya quiso al parecer deja de existir en diciembre. Pues lo recordamos con este clásico que también sonó en Colombia: I was made for loving you. man、mm -hmm. mm -hmm. De todos los tiempos, con Mateo Duarte, en W Radio. Estadio El Cambín, 28 de julio. Un concierto que une a todo un país. Miguel Mateos, Toreros Muertos, La Mosca, Compañía Limitada, Jordano, Equimosis, Poligamia, La Unión con Rafa Sánchez, Amistades Peligrosas, Duncan Du, El Cuarto Soda, Aterciopelados, Nueva Localidad, p a l c o s Lata Fans, Tuticket.com.co. Ricardo l e i v a Producciones, Invita a g u a r d i e n t e a n t i o q u e ñ o concierto Que cambió la historia del rock en español en Colombia. Concierto de conciertos, Estadio El Campín, 28 de julio. Miguel Mateos, Toreros Muertos, La Mosca, Compañía Ilimitada, Jordano, Equimosis, Poligamia. La unión con Rafa Sánchez. Amistades peligrosas. Duncan d o El cuarto soda. Aterciopelado. 28 de julio, Estadio El Campín. Concierto de conciertos. Une a todo un país. Atención. Último día s con descuento. Hasta el 6 de julio. Tu tickets.com.co. Nueva localidad. Palcos Plata Fans. Ricardo Lima Producciones. Escucha la W y gana boletas. El mejor archivo de la radio en Colombia lo encuentran en arroba, Julio Sánchez Cristo Oficial en YouTube. Esta semana recordando las voces de Verónica Alcocer.、Eh, mira, la verdad es que Gustavo es un hombre librepensador.、Eh, siempre he tenido la libertad de escoger si voy, si vengo.